you、mm -hmm. Cantando estas a l m a con redoble libertario, mataron al guerrillero, che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes en América Latina. Domingo, lunes y martes nos imponen m i Dictadores, Asesinos Gorilas y g 隣、n e r 隣、隣、 t Al n a campesino, al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y l l e v a r a lo siguió, liberado. Pueblo del dominio explotador, a Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. すのませの